Muy buenas noches, Peña, muy buenas noches a toda la gente que te ha sintiendo ahora mismo Radio Cucar, Radio la Radio Libre Du Vieux Un enorme saludo a toda la gente que tenga, a esta hora son las 9 y 4 minutos de la noche Todavía lleno de noche, casi no, pero todavía sí Un saludo enorme a toda la gente que tenga, a esta hora sintonizado el 107.3 de la frecuencia modulada en el F, La frecuencia modulada, el FM de toda la puta vida, joder el saludo también tiene que ser extensible a toda la gente que ahora mismo tenga ¿eh? el su ordenador o como se dice ahora dispositivo móvil, ¿eh? porque puede tener internet en otra cosa que en un sello, el ordenador, ¿eh? Eh, a toda la gente esa que tenga eh, puesto el www ¿eh? también, también un saludo. lo que pasa es que si bien la frecuencia modulada y era de toda la puta vida eh, claro, el internet no de toda la puta vida, bueno, para algunos sí porque ya nacieron y ya lo había ¿sí? para eso que, que ellos llamen los millennials ¿eh? cuando huevos <risa> eh, para eso sí de toda la puta vida para los de, eh, para los que ya estamos un poquito más tan ta para, para esos no llega no lle de toda la puta vida la frecuencia modulada sí llega de toda la puta vida pero el internet no de toda la puta vida Y aquí estamos en el 107.3 de la frecuencia modulada y en el www.radiocuja.org La Radio Libre de ¿eh? La Radio Libre de que llega a la ciudad capital del autodenominado principal de Asturias que está en el autodenominado Reino de España. Un reino que, que camina ¿eh? a paso firme. Eh, pasina pasín, pasos eh, a lo mejor eh, lentos, pero seguros, eh, seguros. Camina pasina pasin contra 1984, y eso que estamos en el 2018. Meten el maco a, a gente por cantar. Eh. Eh, ponen multas desorbitadas a, a gente por escribir cosas, <ríe> eh, censuren determinadas obras supuestamente artísticas, secuestren libros. ¡Ah! Caminamos a paso firme hacia la distopía. Piden prisiones permanentes que al mismo tiempo sean revisables cuando tardarán en pedir la muerte. Pedirán la muerte de aquellos que maten. ¿Qué es lo que pasa? Que pedirán ¿Mm? que esa muerte la administre el Estado. no no, vengase, ¿eh? no va a ser la justa y legítima pienso yo venganza de los ¿eh? de los agredidos venganza de los ofendidos no va a ser el Estado el que tenga el derecho a matar Igual que ahora eh, parece que va a rogarse el derecho de meter en la prisión para toda la puta vida pudrirse allí a personas. ¿eh? Seguramente llegará un momento en el que se rogue el derecho de matarlos. Y lo que hier realmente es terrible, ¿eh? lo que hier realmente preocupante, No es que el Estado vaya a meter la prisión para toda la puta vida asesinos de niños. No, no, no. Es lo realmente grave, es que va a meter a terroristas. ¿Por qué? ¿Por qué, anedónico? ¿Por qué es grave que el gobierno meta a terroristas en la cárcel para toda la vida? Pues es grave porque el término terrorista cada día, cada día que pasa... Faen ellos con el su empeño más polisémico. No falta, no falta mucho tiempo, no falta tanto tiempo para que, ¿eh? para que todos, todos, todos los presentes ¿eh? se terroristas por una cosa o por otra. Supongo que no hay tanto tiempo que llena impensable. que metieran a, a, a alguien ¿eh? en prisión por cantar supo cantar a lo mejor barbaridades, no digo que no, pero no dividen meterlo en, en prisión. Eh, ¿Por qué? Porque si, de la misma manera que hay cuatro días no metían a nadie en prisión por cantar, ni por escribir, seguramente dentro de otros cuatro más, pues nos metan a lo mejor en la cárcel los que. Hacemos radio... ...a lo mejor meternos sencillamente por falar. La última amenaza que llegó a Radio Cuca... ...fue de 100.000, creo recordar... ...euros de multa. ¿Quién coño tiene 100.000 euros? Bueno, sí, hay los que tienen eso... ...y seguramente más. Claro, va a ser de robar... ...a los que no lo tenemos... Pues si, eh, si no tienen vergüenza para pedir eh, 100.000 euros, por tener una tena en un tellao, por eso piden de 100.000 euros. Si no tienen vergüenza por pedir 100.000 euros para eso, ¿por qué van a tener vergüenza por mandarnos a todos a la cárcel? ¿Por qué van a sentir vergüenza por pedir la muerte para nosotros? Firmáis, firmáis peticiones, ¿eh? peticiones, ya veréis lo que pasa. Acordáisos de de poema, acordáisos de de alemán. Primero vinieron a por los judíos, pero yo como no ya era judío pasé de todo. Pues que sea sí, por los gitanos, pero yo tampoco no era. o ya sea, que a mí qué me da. Más tarde a por los comunistas, pero yo de comunista no tengo nada. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Que, que ahora vinieron por mí! ¡Ay! Pero yo no hay nada que hacer. Acordáis vos de estas palabras que no sé yo hasta qué punto. Anedonia. Va a durar 10 añinos más porque eh, supongo que en antes de esos 10 añinos y si los pasinos siguen, si el pasino a pasín siguen dirigiéndonos contra 1984, no sé yo si seguir aquí para entonces. ¿no? Cuidadín, cuidadín con colaborar, cuidadín con colaborar, porque aquella atrocidad, a que colabores hoy, a que ideas el todo sofitual al Estado, igual mañana se vuelve contra ti. Bueno, después de esta introducción tan terrorífica, tan preocupante, ¿Por qué? Porque las cosas son preocupantes, porque las cosas meten miedo, ¿eh? tal como van. Eh, no sé, permite esas tantas cosas. Y la gente, ¿eh? la gente en su ignorancia, pues apóyales, ¿eh? pasen y ni bien con las personas en general, pasen y ni bien, gustan ni mucho, gustan ni mucho. Supongo que, no sé, pienso yo, ¿eh? que buena parte de ello. tiene tien la socausa... ...pienso, eh... ...yo nada más un pensar... ...que a lo mejor y verdad... ...a lo mejor y mentira... ...o lo mejor tiene parte de verdad nada más... ...supongo que buena parte de... ...buena parte de, del problema... ...viene de que la gente es ignorante... ¿Mm? ...en general... ...ah, bueno, aquí voy yo de guay por la vida... ¿Mm? ...voy yo de guay por la vida... ...y igual ignorante resulta que soy yo... ...sabéis lo, cuál es la diferencia... ...supongo que... ...que yo y bueno... Y ...tantos otros... ...somos... ...conscientes de... ...la nuestra ignorancia... ...y precisamente... ...el gran problema... ...son aquellos que no son conscientes... ...de la ignorancia... ...como decía... ...no me acuerdo cuál era el sabio... ...el famoso... ...el qué sé yo que decía... ...yo me acuerdo de un rapaz... ...gordete... ...de, de, de gafes y tal... ...que cuando yo era niño... ...y jugaba... ...al balonmano... ¿eh? ...un día llegó por el entrenamiento... Y de repente se me narra cuento, soltó aquello de... Eh, Mejor es el sabio que escuende la sosa sabiduría en el silencio... Que el... como llegará, que el, el bobo Que nos lo demuestra hablando... Una cosa... una cosa así... Eh, últimamente... Últimamente, bueno, topo a, a mucha gente... Eh, que, bueno, pues... Que está contra la ciencia... ¿eh? es una cosa muy que a mí resulta muy curiosa no tan curiosa a lo mejor si eh, pienso que a lo mejor lo que ocurre ya que sencillamente bueno pues eh, esas personas o bien no conocen la, la ciencia uy mmm, llámenme guapo en el en el chat dime anduriña, hola guapo Eh, pues, pues vale, gratis Y no, no, y mentira, ¿eh? no, yo guapo no tengo nada. Eh, además, a través de la radio, lo único que puedes sentirse yela mi voz. ¿Mm? Y la mi voz no es precisamente muy guapa ni radiofónica. Y en eso estaremos todos de acuerdo, supongo. Otra cosa y que a lo mejor resulta que les va les, eh, les babaya es que suelto por aquí. Pues ahí sientan aquí, presten, eh, ahí sientan aquí, presten. Pues de fechu tan el el mio chat, del chat de Estonia, tan tan ahí hay dos personas participando, es dos chateros. Ta Macetu, como todos, hermanos, un tiempo esta parte buenas noches, Macetu, y ta Anduriña, ta Anduriña. ¿Qué dice? ¿Qué dice Anduriña? Uines, uines directo, no. Uines directo, no. Joder, tío, no entiendo nada. Guais, creo que lle vinos Diré, no sé lo que lle, bueno, no sé, anduriña, ponlo, pues ponelo en una lengua romance, que en general es lenguas romances más o menos entiendo esto es, pero claro, si me lo pones una germánica ya me cuesta, me cuesta más, me cuesta más trabajo. Oye, ya lo que yo lo que tiene Y bueno, seguimos, seguimos, eh, seguimos con el tema. Yo no sé, si será porque tuve la, la fortuna, ¿eh? en este caso no digo la, la suerte o desgracia, no, digo la fortuna de de, de tener formación científica, ¿eh? de acercarme a, a la ciencia, y de pues por consiguiente precisamente si perdona perdona que corte eh, un momentín que dice anduriña eh, quise escribir si estabas en directo sí sí soy yo en, en directo ah winners directo o no y eso quería decir con el autocorrector algo algo de, del tema de que si estabas en directo <risa> vale sí, sí, estoy en estoy en directo estoy en puto directo bueno depende Estoy en puto directo si el 22 de marzo de 2018 a las 9 y 20. Si no, no estoy en directo, ¿eh? si no hay, bueno, pues como o otras veces, de algún tipo de efecto paranormal. ¿eh? A ver, que quede, quede claro, ¿eh? Quede claro. Pero bueno, eh, en principio no tendría por qué. Podría. ¿eh? Y estoy hablando también de, bueno, pues de unas afirmaciones científicas. Pero en este caso, nada más hipótesis. ¿eh? Eh, dentro de un pedacín voy a voy a comentar la diferencia entre una hipótesis y bueno pues de algo mmm, no vamos a decir probado científicamente ¿eh? porque también voy a hablar eh, de la perversidad ¿m? de si de si sintagma ¿m? esto está probado científicamente no amigos precisamente la ciencia no prueba absolutamente nada ¿Eh? la ciencia como mucho prueba lo que en un ye nunca prueba lo que lo que sí que ye eh, la ciencia la ciencia no sé hay hay los que que piensen que yo qué sé pues que, que la ciencia ye no sé yo no entiendo piensen como que ye de algún tipo de, de institución yo creo que piensen que ye que ye una institución y que precisamente bueno pues Como tal institución está ta, ta regida por unas personas. Tiene unas determinadas finalidades. ¿eh? Y hombre la verdad que, que, que yo siempre quedo bastante flipado cuando dicen eso. A más personas eh, que yo considero bueno pues va preparadas y, y bastante sabias dentro de lo que cabe. Pero bueno, no sé... A lo mejor es sencillamente que confunden, como pasa tantas veces, <coughs> los términos y, y los conceptos. ¿eh? A lo mejor están refiriéndose a otro concepto diferente del que yo considero. y a lo mejor precisamente no tenían que utilizar el término ciencia lo, lo grave lo, lo que me disgusta realmente y que bueno pues al utilizar ese término posiblemente yo pues, digo de, de una manera eh, bueno pues de algo incorrecta para referirse a otro concepto diferente Del que, del que yo y atribuyo al, al, al que se refiere según yo pienso el término ciencia, pues seguramente eh, eso los lleve ¿m? a derivar, a, a rechazar pues todo lo que tiene que ver, ¿eh? todo lo que está dentro de ese campus semántico de, de la ciencia, de lo científico, de. ¿m? no sé. Yo personalmente, ¿eh? y digo lo aquí muchas veces, eh, no considero la ciencia más que una manera de hacerles cosas una manera de hacerles cosas que lleven a bueno pues a querer conocer una manera de conocer la ciencia y una manera de conocer y como mucho pues si quieres eh, podríamos decir que la ciencia y también la lo que deriva de esa de, de usar esa herramienta de usar esa esa manera de esa manera de conocer Eh, sí yo no pienso más la ciencia es una manera de hacerles cosas y oye pues siempre que tenemos cualquier persona tiene una, una duda ¿eh? tiene tiene una inquietud ¿sabes? observa un fenómeno y quiere saber quiere conocer el porqué hay gente que, que, bueno que pasa bastante que para, para, para, para personas para es que la causalidad ¿sabes? de los fenómenos que Tan al anso alrededor que percibe, pues tampoco yo una cosa que es molesta tan más esmolecidos por otras cosas. Y luego hay personas, yo incluyo entre ellas, la verdad, eh, que tenemos una verdadera obsesión por conocer las causas, por conocer los porqués. Y los porqués, pues conocerse de muchas maneras diferentes. Eh, yo os decía que, bueno, pues eh, muchas veces comenté eso aquí, de que. Los saberes que salgamaron a través de la observación y después la reflexión no son de menor calidad ¿sí? ni de menor valía que los que salgamaron a través del, del, de la ciencia, de los científicos, del método científico. El método científico empieza siempre por, por eso, por una duda. Ya veremos que también acaba en otra. ¿sí? Pero bueno, empieza por ahí. Empieza por ahí. Yo observo un fenómeno, veo algo. Y digo yo, madre de Dios, ¿y esto por qué será así? ¿Cuál será la causa de, de que esto eh, de que esto sea así? Una observación, observo algo y planteo una duda. ¿eh? Una duda razonable de decir, hostia, pero pero ¿esto por qué? ¿Eh? Un por qué, pregúntame un por qué, planteo esa duda. ¿eh? Y entonces, eh, otros métodos, faltarán las cosas de otra manera? Otros métodos, a lo mejor, sencillamente... Eh, bueno, pues dirigiránse a una persona que ellos consideren de, de referencia y de valía y que ellos van a saber resolver ese tema. Eh, estamos hablando de un, de un gurú, ¿sabes? estamos hablando de un sacerdote. A lo mejor lo que hacen es rápidamente eh, al... al Al, a, a confesarse al confesionario eh, a decir que tienen la duda de eso que viene nah, no creo que esto sea motivo de ir al confesionario porque no tiene ningún pecado pero bueno, a lo mejor si van a, a preguntar al sacerdote o busquen la respuesta en la Biblia en la Biblia, quien dice la Biblia dicen el libro sagrado de cualquier otra religión o a lo mejor sencillamente pues van a van a buscar eh, respuesta en, eh, en los gurús o tres de otras creencias sean filosófiques, filosóficas se políticas sean de, de cualquier tipo eh, en un mensajero un mensajero ahí topé con personas que sencillamente eh, bueno pues ante un fenómeno que que no conocen dan ni credibilidad o, mm, un fenómeno que observen y que ellos plantea un dudas sobre la causa dan y credibilidad a bueno pues a lo que dice pues otra persona otro colectivo cualquiera ¿eh? Eh, ¿cuántas veces hay bueno desde que una vez un programa por ejemplo a la conspiranoia cuántas afirmaciones conspiranoiques hay eh? que, que busquen las, las respuestas en bueno en las afirmaciones vacías muchas veces mmm, que encuentren por un, pues yo que sé, en una página web por ejemplo ¿eh? en afirmaciones peregrines que no están basadas en, en prácticamente nada ¿eh? pero búsquenles búsquenles ahí por embargo, otras otras personas cuando cuando se enfrenten a una duda cuando observen algo que, que ellos Fa es saltar una, una pregunta ¿sí? que ellos solicitan una pregunta eh, lo que a lo mejor y intentar plantear hipótesis ¿eh? no buscar la respuesta en, en otra persona sino plantearse ellos mismos las hipótesis hipótesis que son sencillamente bueno pues ideas pruebas. pruébese no perdón ideas de, de cuál puede ser la cuál puede ser la causa de que de que suceda esto ¿sí? por qué ¿Eh? ¿Cuál? ¿Por qué será? Será por esto. ¿Eh? Causará lo tal cosa. Causará lo tal otra. ¿Eh? Habrá gente que se plantee estas respuestas, estas prountas, perdón, ¿eh? estas hipótesis y bueno, pues buscará dilucidales sencillamente continuando con la observación, observando a ver si a lo mejor, espera, esto que ¿Eh? esto que yo que yo pensé voy a seguir observando a ver si bueno pues si la observación me lo confirma o me lo desmiente ¿Eh? habrá otras personas que de una manera más a lo mejor intrusiva decidan bueno pues venga voy a voy a comprobarlo voy a hacer un experimento ¿Eh? y a, habrá personas que cuando ellos falen de de hacer un experimento A lo mejor piensen en, en probetes con, con líquidos de, de colores o piensen en una rata metida en un laberinto y no un experimento y es sencillamente para hacer una prueba, pero para hacerla de una manera eh, un poco sistemática. ¿vale? Eh, teniendo en cuenta todas las variables que se nos ocurren que puedan estar influyendo. Mm, ese, ese fenómeno que observamos. Intentar tenerles lo más controladas posible. Controlarles y hacer, eh, poner en, en marcha ese experimento que, bueno, en el que vamos a probar la nuestra hipótesis. Vamos a intentar confirmar la nuestra hipótesis. Eh, no. Confirmar no. Vamos a intentar refutarla. Mm. El experimento científico nunca, nunca, nunca se fue ¿eh? para confirmar una hipótesis. Se fue para negarla, ¿sí? para negar esa hipótesis. Esa es la ¿eh? finalidad, la falsación. ¿sí? Cada vez que se plantea una hipótesis, ¿sí? cada vez que se plantea un experimento, eh, a lo mejor lo más importante... No, lo mejor no, seguro, lo más importante, no, es, no es hacer por eh, decir la situación, si pasa esto, entonces llega la hipótesis y ¿no es correcta. No, no, no, lo que es realmente importante ¿no es decir, si pasa esto, la hipótesis y ¿no es mentira. ¿Mm? Vamos a probar todas estas posibles variables ¿eh? hasta ver si la hipótesis eh, aguanta, si no se niega, ¿Mm? si no se falsa que se dice a través de a través de ellas y lo importante, lo verdaderamente importante ¿hmm? ya al encontrar la situación la ¿hmm? que podamos decir que la hipótesis es falsa, que es mentira lo importante ¿no? ye, claro, ¿qué pensáis? Mm, o ¿qué piensa mucha gente? que la La, lo que la verdad entre comillas, porque ya veremos que debe, verdad, bueno, verdad y, y una idea platónica, no y otra cosa, que la verdad se, eh, se consigue a través de la, de la suma de, de confirmaciones. Oh. <risa> el avance científico, el avance en el conocimiento, consigue a través de la suma de refutaciones. ¿Eh? ...de lo que se sabe que en un ye... ¿m? ...hay unas cuantas cosas... ...que ya sabemos que en un son... todos los demás... ...son las que pueden seguir siendo... ...cada, cada resultado de un experimento... no te... no te lo que... ¿eh? no te diz lo que... ...lo que ye verdad... Dita lo que ye mentira... ¿eh? ...lo que resulta que a lo mejor no... ¿m? ...lo que resulta que a lo mejor... ...creíamos que tenías algún tipo de relación... Y no, la, y no la tiene realmente no tiene absolutamente ninguna supongo que supongo que eso choca no sé o bueno supongo veo que choca veo que choca a gente que, que a lo mejor no sé no, no tiene si sí, conocimiento nunca intentó tenerlo nunca intentó saber lo que lo que llega la, la ciencia y a lo mejor confunde la, la ciencia con la con la tecnología la aplicación de las ciencias Y bueno, a lo mejor ni siquiera, ni siquiera, porque las tecnologías, las explicaciones de la ciencia, eh, tampoco tienen ningún tipo de valor, no son positivas ni son negativas, ¿no? Ye, en todo caso, el uso, el uso que se, que se idea, pero no la, la tecnología en sí, como, como decía también en el programa de de, ahí de algunas semanas. Eso non lle, non lle, no lle lo importante, non lle la ciencia non lle malvada en sí mesma, la tecnoloxía non lle malvada en sí mesma, che, en todo caso, el uso que se faiga de ella. El uso que se faiga de ella, cuando ese uso sirve pa interferir en el libre ejercicio de la voluntad de cualquier individuo, Entonces, ¿sí? ese es uso de la ciencia es la tecnología y cuando se convierte en, en una perversión, ¿sí? en una perversión absoluta. Otra cosa que también que también dicen mucho, ¿eh? y eso de vale sí, pero eh, en función de, de quién lo pague y todo ese tal.. ¿Eh? El experimento puede dar una cosa o puede dar otra porque ¿eh? pueden financiar un experimento para demostrar que, que yo qué sé, pues que el tabaco no, no es nocivo para la salud. ¿Mm? Claro, pero ahí viene, viene el siguiente paso. Eh, cuando el experimento, eh, mira, después de que eh, tenemos la, una persona tiene una determinada hipótesis, decide ponerla a prueba en un experimento un experimento que tiene que estar bien construido no vale sencillamente con la van a tiro pa'lante así no no no tiene como vos decían antes que tener en cuenta todos los posibles variables todos los posibles cosas todos los posibles causas que puedan estar influyendo en la bueno pues en variable como se dice dependiente vamos a ser la causa vamos a decirlo es la causa del fenómeno eh, tiene que estar eh, tiene que tener en cuenta todo eso tiene que tener en cuenta la, la posibilidad del azar tiene que intentar corregir al azar qué sé yo vamos a ver vamos a vamos a, a poner un, un ejemplo cualquiera vamos a poner bueno vamos a poner un ejemplo de un experimento real ¿eh? que yo como tengo la sesión de saber por qué pasen las cosas vamos a, a poner un experimento real Bueno, yo normalmente ¿eh? todos los mañanes cago, ¿eh? tengo esa fortuna porque hay gente que puede pasar días en sin cagar y llega un momento en el que ellos cuesta un trabajo y supone una serie de, de dolores, ¿eh? el, el fecho de defecar. Yo por fortuna, de momento, no tengo ese problema solo cagar todos los mañanes. lo que pasa que eh, eh, bueno siempre casi siempre prácticamente cago eh, pues, pues una mierda más o menos del mismo tono de color eh, un marrón claro ¿m? si quieres bueno estoy en la radio y es muy difícil describir los los colores pero bueno pues vamos a decir un, un marrón tirando a tirando a clarino lo que lo que color mierda Sí, <risa> el color mierda. Yo acuérdome cuando yo era pequeño, ¿eh? y bueno, pues por los niños pintamos en, en la escuela, pues siempre eh, teníamos determinados nombres para los colores. Por ejemplo, el rosa claro, acuérdome que ya era el color carne. ¿Mm? Un rosa muy claro ¿no? y era el color carne. Entonces venían todos los compañeros, oye, ¿tienes color carne? Bueno, pues eso. Y luego el marrón clarín, ¿eh? y era el color mierda. Y preguntadamente ¿tienes color mierda? Pues eso, ¿no? Yo normalmente a mierda, y de color mierda. Entonces, bueno, se supone que está bien, ¿no? Y perfectamente normal, está, está sano. ¿Qué es lo que pasa? Que de un tiempo esta parte, bueno, de un tiempo 3-4 días, venía viendo que, que cagaba pues, en un tono muy oscuro, un marrón bastante oscuro, eh, cercano al, al negro. ¿Eh? Prácticamente cercano al negro. Y entonces, bueno, pues, oye, ah, eh, bueno, por cierto, me diréis, madre de Dios, pero este ya no es de los que miren ¿eh? lo que queda después de, de cagar. La verdad que sí, eh, tiendo, tiendo a mirarlo porque, bueno, pues, podate ¿eh? la, la calidad de, de estos heces, eh, pueda bueno o pueda o pueda pienso yo pues pues da información como por ejemplo ya por si en este caso oye yo eh, hice la observación cuál fue la observación eh, la mi mierda y era de un color diferente al que al que y el habitual eh, un color bastante más más oscuro eh, a partir de esta de esta observación pues nació la duda la inquietud El deseo de, de conocer el porqué, eh, que no deja de ser ampliar conocimiento. Eh. Tan, esto ya tan tan científico. Eh. El desear ampliar el conocimiento del porqué del color de la, de la mi mierda, eh, no es menos científico que el que tiene la duda de, de, de que Shen influirá en el desarrollo de la diabetes. Estoy hablando sin saber de ese tema mucho, ¿eh? Pero bueno, a ver, pues, pero quiero decir con ello... Y a la metáfora, el símil, de que, de que no hay mucha mucha diferencia entre esas, entre esas dos cosas. Viene a ser prácticamente lo, lo mismo. ¿eh? La observación que genera la duda. Y la duda que genera la pregunta y el deseo, el deseo de poder responder a esa pregunta... con la mayor fidelidad precisión posible para aumentar el, el conocimiento en el otro el conocimiento de, ¿eh? de del proceso genético que lleva a la al desarrollo de, de la diabetes ¿eh? al desarrollo de la, de la no ingestión correcta de la glucosa en sangre en el nuestro organismo vale pues el mío era sencillamente yeah, el de el de conocer el, el porqué del del color de la mierda bueno pues eh, después de que de que esa observación te eh, genera la, la duda la pregunta supongo que lo siguiente es ¿eh? plantearles posibles hipótesis eh, plantearse los posibles por yo planteéme una una hipótesis bueno planteéme varias por supuesto pero bueno también una cosa que que a lo mejor y es normal hacer en este momento del proceso, y pues, ver a ver cuál, esas hipótesis que, que plantees, si efectivamente son más o menos plausibles, más o menos probables, para intentar, bueno, pues a lo mejor eliminar de algunas, y cuando queda una hipótesis razonable, pues ya la que, la que intentes confirmar o refutar. ¿Mm? Eh, yo planteé una serie de hipótesis, Eh, una podía ser, bueno, pues yo tengo entendido mmm, que cuando consumes mucho, mucho fierro, alimentos ricos en, en fierro, pues cagues negro, ¿eh? cagues muy negro. Eh, no ya era el caso, pues me va a pensar, a ver qué es lo que yo comí en los últimos días, comí algún, abusé mucho de, de algún tipo de alimento, yo qué sé, pues espinaques, ¿eh? lentelles, ¿m? cosas que, que puedan que puedan tener mucho fierro y que a lo mejor por eso cae negro eh, no pues no comí eso en los últimos días en absoluto ...seguí planteándome hipótesis y bueno pues a raíz de este pensamiento de las posibles comidas eh, planteéme otra hipótesis bastante plausible que fue decir venga... Eh, yo llevo unos días desayunando un producto diferente eh, del que, bueno, pues que desayuno otras veces yo, bueno, pues solía desayunar que si, que si galletes eh, que, si, que si pan de ayer ¿m? el pan de hoy no se desayuna desayunase el pan de ayer eh, bueno, pues solía ser mi desayuno y por embargo, los últimos días eh, estaba desayunando, pues un pan tostado ¿Eh? que bien con bien preñado de, de semillas que si, que si de sésamo que si de que si de pipes y ya me fijara más de una vez que si pan ya era especialmente especialmente oscuro ¿eh? y entonces les planteé yo la hipótesis de meca a ver si va a ser ¿eh? que el color de la mierda tiene que ver lógicamente con lo que estoy ingiriendo. Eso eh, a ver, eh, eh, ah, dice anduriña en el chat. A casa acostumbra a consumir frijoles negros. Ergo, a que sí, ¿Eh? a que una hipótesis razonable pensar que que a lo mejor. ¿eh? a lo mejor, pues bueno cagues, cagues negro dime si consumes remolacha, ya verás <risa> pues seguramente sí seguramente sí, pero mira yo ni, ni en estos días tomé frijoles negros, ¿eh? bueno supongo a ver, hay que ver yo no sé lo que son los frijoles negros pero supongo que será lo mismo que, que aquí, o por lo menos en mi casa llamamos negritos esos fabes negros pequeñines ¿eh? supongo, que, yeah, supongo que sería eso Remolacha, la verdad que nunca nunca me dio por por comer en grandes cantidades. Pues en alguna ensalada pude comer un poquito de remolacha y tal, pero bueno, eh, eso también podía ser una hipótesis ya refutada de mano casi sin, sin experimento, porque sencillamente nunca no como yo nunca no como yo esas esas cosas. Eh, por embargo comía ese pan, ese pan. Bueno, es pues una hipótesis bueno bastante razonable, ¿no? Que podía ser que que tuviera influencias y, y pan tostado con, con semillas ...plantéme el, el experimento ...plantéme un experimento muy cutre decíamos en antes que, que bueno pues que el diseño hay que eh, perdón que el, que el experimento hay que construirlo bien para que para que le, los resultados bueno pues sean bueno significativos sean valorables Lógicamente, construir bien un experimento pues, implica eh, eso, tener, controlar eso es eh, muchas variables, tener un grupo de, de control, eh, construir los grupos, tanto el experimental como el de control, el experimental y el que bueno pues el que va a recibir el tratamiento, en este caso el tratamiento y el pantostado, ¿eh? el que va a dejar en el pantostado y el grupo de control sería el que... con toles de más variables iguales, ¿eh? pues que a, a la misma hora, porque de todo saber, igual de alguno puede decir, vaga no, igual tiene que ver con la hora a la que levantes, ¿eh? tiene que ver con eso, el, el color de ¿eh? el color de, de los cagados. O otro dirá, no, pues igual tiene que ver, tú piensas que con lo que comes, igual que con lo que bebes. Bueno, pues entonces tanto grupo control como grupo experimental tiene que levantarse a la misma hora, Tienen que beber lo mismo y en la única cosa que tienen que diferir y en que no nos tienen que tomar los experimentales, los grupos experimentales tienen que tomar el el pantostauresi ¿sí? ¿Mm? que tú según la tu hipótesis ye, ye el, el causante de, de los cagados negros ¿eh? y los otros tienen que designar todos lo mismo puede ser en el grupo de control. Pero, pero de algo que no sella el el pan tostado ¿m? pues por ejemplo pueden desayunar galletes ¿m? los grupos experimental levantan a la misma hora beben lo mismo tal pero desayunan galletes los de perdón los grupos de control los grupos experimental pum, lo mismo tal, tal tal pero comen el comen el pan ¿m? el pan negro o me también hay que asegurarse pues de una hipótesis también Bastante plausible el pensar que una variable que puede influir en el color de la mierda, pues sería el, bueno, el estado de, de, de salud, eh, como se dice, gastrointestinal. Claro, no puede ser que se partes un grupo de control, un grupo experimental. Eh, Controles variables que si... que si la hora, las horas de sueño, la hora de levantarse, lo que se bebe, <risa> y luego resulta que todos los del grupo experimental resulta que son personas que tienen pues una enfermedad de Crohn, qué sé yo, por decir una una digestiva y los otros no. No, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Que resulta que entre la gente que tienes, entre la población experimental que tienes, hay gente enfermo y gente sano. Pues más o menos repártelos entre los dos grupos. Esto ya se llamaba en, en, en, en ciencia contrabalancear. ¿eh? Que los grupos estén bien contrabalanceados. Y es decir, que más o menos eh, tengan las mismas características. Mm, todo esto es lo que se llama el, el diseño experimental, el diseño de, del experimento. Bien, vamos a ver. cuando se falla una cosa en un laboratorio y tal, fase todo esto, vamos, ¿eh? <risas> diseñas el experimento al al dedillo, ¿eh? al, al más mínimo detalle posible, y por supuesto pónganse ¿eh? mucho mucho empeño en, en tener claras todas las circunstancias en es que la hipótesis va va a ser refutada, va a ser rechazada. Bueno, no en el mio caso. ¿eh? <risas> en el mio caso una no había Ni en grupo experimental, ni en grupo de control, porque el único sujeto experimental ya era yo mismo. Mí, podía decir a algún compañero: Oye, mira, eh, faes el favor de estos días, eh, desayunes esto y lo otro y tal, y mires a ver de qué color ya la mierda que cagas. Y entonces, igual el compañero me miraba raro, eh, salía corriendo, qué sé yo, eh, en algún tipo de, de cosas de estas. Entonces, bueno, pues como eso también yo yeah. Lo posible y no quería someterlo a a refutación ni a experimento, pues no ni lo propusiese nadie y bueno pues di bueno pues voy a hacer un experimento, lo que se llama de caso único, es un experimento de creo que ya este el nombre de caso único, pues eso el decir venga pues tengo más que un sujeto, voy a intentar más o menos controlar las variables en la medida de lo posible. Los resultados que salgan, pues, no van a ser eh, muy fiables, muy significativos, muy tal, pero, bueno, pues, son eh, van a ir en una dirección en la que, bueno, pues, más o menos, digamos, que me van a ayudar un poquillín a, a intentar resolver esa, esa pregunta de las causas o no las causas. ¿Cuál fue el, el experimento eh, que yo, de una manera muy modesta, diseñé para pa saber para saber si, para intentar saber, para intentar responder a la respuesta, ¿eh? para intentar confirmar, refutar la hipótesis de que el consumo de ese pan tostado con con semillas y era el que provocaba eh, en los cagaos negros. Bueno, pues el experimento sencillo ¿eh? que yo que yo diseñé fue el siguiente, eh, teniendo en cuenta la premisa de que Más o menos, que hago todos los días ¿eh? por la mañana, eh, y teniendo en cuenta que la mi hipótesis de que el tipo de alimento que consumo eh, mientras el desayuno, que lo, que, lo que influye, que la variable independiente ¿m? que influye en la variable dependiente color de la caca, pues entonces es lo que voy a hacer va a ser. modificar, ¿m? modificar ese ese, ese alimento eh, planteemos lo siguiente llevo varios días desayunando este determinado producto, este pan tostado eh, lo que voy a hacer va a ser sencillamente eh, bueno pues digamos que si sí, ya lo tengo relacionado con el cagar negro ¿m? pues voy a cambiar puedes desayunar otra cosa y a ver si a ver si cambio de, de, de color de mierda ¿Mm? entonces sencillamente yo cogí dije venga pues voy a voy a eh, voy a desayunar galletes ¿Mm? pues metí me metí una una serie de, de galletes eh, desayuné galletes y tal y bueno pues después como como todos los días fui a cagar ¿Mm? eh, curiosamente andaba yo apurado y pensando en otras cosas y a punto tuve de tirarse a la cadena en antes de mirar en antes de mirar para la, pa la caca como fijo siempre eh, pero no, al final al cordeme, y entonces bueno, pues después de cagar observé la, la calidad de las deposiciones y al contrario con un resultado muy prestoso, muy muy prestoso porque veréis resulta que bueno yo cuando cago ¿Eh? normalmente expulso varias porciones de, de mierda no, no bato la mierda a veces sí va todo la mierda en un churro ¿eh? pero normalmente son varios ¿eh? salen varios mm, o cuando estoy suelto por lo que sea pues <risa> sale ahí casi casi un líquido pero no, normalmente son una especie de, de chorizos de morcillas son yo que sé, tres, cuatro ¿eh? cuatro de ellos por porciones, unas mayores otras menores, pero bueno tres, cuatro, tres, cuatro porciones eh, en este caso pues venía a ser más o menos igual y hizo mucha ilusión observar que que de esas hoy eran tres, me parece tres porciones eh, dos de ellas eh, siguen siendo negres a ver, obvio <risa> eh, El tránsito intestinal, desde que comes una cosa hasta que la eches, me parece que bien durar unas 24 horas. Depende también de, de, depende también de la persona, de, de la calidad de lo que come y demás. Cuanto más rápido se ese tránsito, a decir de los expertos en este tema, pues más sano más sano, ya es. Eh, bueno, pues lo dicho, eh, de esos, me parece que llenen dos, llenen todavía negros, ¿eh? absolutamente negros pero el tercero el tercero ya era, ya era el más interesante porque el, el, el tercero, la tercera porción de mierda eh, ya era preciosa porque estaba prácticamente dividida por la mitad ¿eh? la mitad ya era exactamente como los otros ya está exactamente como la de los días anteriores ya era negra pero la mitad <risa> la otra mitad eh, y era pues el color mierda normal marrón claro entonces bueno pues eso llevóme a poder elaborar unas conclusiones ¿m? que llega el siguiente y el siguiente paso el siguiente paso del, del método científico después de la observación el planteamiento de hipótesis el diseño del experimento y una vez tienen los resultados plantear una serie de conclusiones porque los resultados en sí no dicen nada y la interpretación del, del científico la interpretación y es lo que lo que da importancia al, al, al trabajo a el trabajo y es donde se genera el conocimiento ¿eh? en la conclusión eh, alguno puede decir eso de sí sí pues con los mismos resultados se jura que uno puede dar unas conclusiones y otro, otras sí siempre que sean mínimamente factibles ¿eh? y Todas esas conclusiones diferentes llevarán a su vez a plantear un nuevo experimento ¿eh? para refutarles. ¿eh? ¿Qué hace resultado? ¿Eh? Lo único que lo único que nos da son más dudas. <risa> a lo mejor eliminamos una duda, pero creamos otras dos. ¿eh? Y la maravilla, ¿eh? la maravilla de del método del método científico, la conclusión a la que yo llegué eh, al observar el El resultado, ¿m? el resultado de, de, de mi mierda, de, de el retrete, <risa> eh, fue, fue el siguiente. Digo, venga, esto va a ser ¿m? que como el, mi organismo pues, no y tan tan sano ni tan eficiente como para que el tránsito intestinal sea de menos de 24 horas, pues y es normal ¿m? que bueno, pues que si pando está oscuro que comí, ¿m? pues que eh, todavía. generen eh, mierda negra, pero ¿sí? esos galletes que también comí, desayuné, y es normal que generen mierda más claro. Entonces, en el mismo acto de, de, de, de cagar de esta mañana, pues salieron los dos. La mierda más bella salió con el col, col color negro, pero la mierda más clara, más reciente, perdón. Saleo con el color claro. ¿Mm? Wow, qué pasada, ¿no? ¿Eh? ¿Visteis? cómo use el método científico para pa palgar un, un determinado conocimiento. A menos me digáis que no es que no es no gozada. Claro, lo que os digo, eh, esto no me acabó ¿eh? porque mañana voy a cagar otra vez y vuelo a mirarlo. Yo miro siempre, yo miro los cajados y Y eso pues da, da puede dame bastante información ¿eh? sobre mi estado de, de, de salud, sobre cómo va el organismo en ese momento. Otros dirán, oh, vaya asco, ya te va, ¿eh? yo quiero más no saberlo. Bueno, vale, ¿eh? yo no por pues, digo los demás. ¿Qué creéis? Ah, ¿qué pensáis? Si estoy diciendo vos que tenéis que mirar eh, la calidad de, de la vuesa mierda, no, no, yo míralo porque me da la gana, pero vosotros pues, mirarle si queréis y si no queréis, No la mires, joder, coño. <risa> Estaría bueno. Yo voy a seguir mirándola. ¿Mm? Ese mañana voy a volver a desayunar galletes. Y eh, <risa> déjame cortar un momentín porque está haciendo Anduriña un, <risa> un programa, ¿eh? un programa apestosísimo. Muy Gigi Allen, ¿conocéis a Gigi Allen, el punkiesti escatológico que cagaba en el escenario y tal? por ¿eh? anduriña ondo. Muy Gigi Allen, el programa de hoy. <ríe> yo casi siempre veo esa parte de mí que se aleja, ¿sí, cierto? Porque no tengo agua corriente, por lo que no jalo de la cadena, sino que la dejo ir con un cubetazo. Bueno, pues mira, desde de aquí ¿eh? yo yo miro la nada más si quiero, porque... Yo y la grandísima mayoría, supongo que, que casi toda la gente que siente esto, sí que debe tener eh, agua corriente, sí que debe tirar de la ¿eh? de la cadena, vaciar la cisterna y si no quiere no la mira. Pero mira, tú tienes esa ventaja de que, bueno, ventaja o desventaja, tú tienes la ventaja de que tienes que mirarla, pero la chica a lo mejor nunca no es mirada qué sé yo. Mm. Eh, en fin es una cuestión complicada bueno complicada no al fin y al cabo la la sacrosanta libertad de decisión individual que yo siempre que yo siempre digo mira yo un ejemplo guapo eh, supongo que el que tiene cisterna ¿m? pues tiene la posibilidad de, de mirar o no mirar si quiere ¿m? y fará fa lo que quiera El que no tiene cisterna tiene que mirar por una vez es que no, no quiera igual llega un ejemplo guapo de, de cómo de eh, las circunstancias pueden llevar al libre desarrollo de la libertad individual o no qué sé yo otra hipótesis otra hipótesis que habría que habría que estudiar bueno yo llegué en principio ya os digo a a la conclusión de que efectivamente por los resultados del mi experimento de caso único con un diseño muy muy débil, <risa> o sea, muy débil, no, no creo que lo que lo pudiera publicar en ningún sitio. Ah, porque sí, el siguiente el siguiente paso y el paso más más importante de todos y, y el que menos conoz el que menos se conoce, así en En general, y que yo creo que, que el que puede estar llevando al equívoco de que eh, las decisiones, las les conclusiones científicas y lo que se tiene por científico, que ya es relativo, y es relativo, ¿eh? y, es relativo de, y depende quién lo pague, y depende quién lo estudie. Y no, no, no, no. Eh, hombre, la relatividad siempre existe, y por supuesto que siempre existe esa influencia. Pero sabéis, en el método científico, eh, esta última parte que lleva la, la publicación, el, el la publicidad a los resultados, sí que es la, la más importante. Eh, bueno, son los medios, porque pueden ser importantes las demás también. Pero bueno, esta ya es muy importante por una, por una cosa. Eh, tú cuando publiques un trabajo científico, yo, yo si quisiera publicarles mis... Conclusiones. ¿Mm? Tendría que dar absolutamente todos los detalles. Y cuando digo todos, sería exactamente los galletes que tomé, la marca, el peso, la cantidad. Exactamente el panto estado también con la marca, con el peso, con la cantidad. Eh, si, si pienso que razonablemente, y pensamiento razonable, que la temperatura ambiental puede influir en la calidad de la mierda, tendría que decir exactamente cuál era la temperatura a la, a la que yo hacía el experimento, a la que yo, a la que yo cagaba. ¿eh? Eh, si pensare que, eh, yo qué sé, pues que, mismamente, que el color de las paredes. ¿eh? pudiera influir, pues debiera publicarlo también, incluso aunque piense que no, que no tiene influencia, lo diría también diría también, daría todos absolutamente todos los detalles ¿eh? porque sabéis una cosa muy importante, también de la ciencia, y es muy importante eso que vos decía de la falsabilidad el experimento no se fae para demostrar lo que tú piensas fae para demostrar que todo lo demás, y mentira Hace ¿Mm? todo lo posible por intentar falsar la topción. Hace todo lo posible por intentar demostrar que yo mentira y solamente se medio confirmará si resulta que no es quien ha falsada. Pero qué pasa? Que tú la publicarás, ¿eh? darás su publicidad y entonces darás absolutamente todos los detalles, hasta el más mínimo detalle, ¿para qué? Para que cualquier otra persona. puedo hacerlo también, puedo repetirlo, puedo refutarlo, ¿eh? decir Oye, espera espera a mí no me cuadra si ese resultado, ¿eh? yo voy a hacerlo, voy a hacerlo, yo también voy voy a comer galletes, y voy a comer pan tostado y voy a ver de qué color cago me a ver si ¿eh? a ver si es verdad y además y más, eh, yo lo que voy a hacer va a ser introducir una variable más ¿eh? Y entonces igual pienso que, porque tú, aquí no detalles yo qué sé, pues, eh, si bebías o no bebías, da algo por la mañana. ¿eh? Igual tomabas un vaso de zumo. Y igual eso ya era lo, ¿eh? lo, lo realmente importante, es ayer la variable independiente. Pues yo voy a hacer un grupo experimental y un grupo de control que uno tome zumo y el otro tome agua. ¿eh? O otro que no tome nada, podría decir, porque claro, pues, pues va a hacer eso, pues uno que tome zumo y otro que tome agua. Pero cuando tú lo publiques con todos los detalles, ¿eh? también dirá, dirá el siguiente, dirá otro. O sea, pues yo voy a hacerlo, pero voy a incluir un grupo que no toma absolutamente nada. Hombre. ¿Eh? ¿Eh? Voy, voy a hacer un grupo experimental con zumo, un grupo experimental con agua y un grupo de control que no tome nada. ¿Eh? No sé si me entendéis. Eh, dar la absoluta publicidad, dar todos los detalles, todos los detalles, todo lo que sea necesario para repetir. Para repetir el experimento y para meter los, los cambios que, que tú quieras. Y de alguno podrá decirme también eso de, bueno, sí, vale, soy en teoría, pero luego al final seguro que, ¿eh? que todos publican lo que les da la gana. No, ¿eh? porque bueno, ahora ya estamos hablando de ciencia más, más a lo grande, ¿eh? más a lo grande que, que la mía ciencia pequeñina de, ¿eh? de, mirar, de mirar los cagados. Eh, bueno, pues cuando publiques en una revista científica, vamos a ver, no es lo mismo publicar en el Science o en, o en Nature o, eh, o bueno, pues cada disciplina tiene esos, esas revistas científicas no es lo mismo eso que, que publicar en el Hola o en el Jueves o eh, no sé si me entendéis, no tiene la misma, no tiene la misma, eh, no tiene el mismo poder, digamos, de, yo si llevo un estudio publicado en, en el OLA, pues diría, bueno, <risa> qué sé yo, pues pues las revistas de adolescentes normalmente tienen estudios ¿eh? científicos. ¿eh? La ciencia demuestra que, ¿eh? que, que, que, que si comes pan, es oscuro. <risa> vale, no, es, y eso posiblemente en el, en el lecture no me lo publicaría. no me lo publicarían porque tienen los criterios para permitir pa ¿eh? pa experimentos a, a publicar. Eh, tienen los, los, los, los criterios y si no se cumplen esos criterios, bueno, pues, pues dan ni la vuelta a las cosas. Y bueno, pues a lo mejor eh, se, se dirigen al científico y dicen eso de, mira, publica más todo, pero solamente si lo repites, teniendo en cuenta esto, esto y lo demás allá. Y es decir, busquen la mayor escrupulosidad, ¿m? la mayor escrupulosidad para no admitir cualquier cosa y, y sobre todo una cosa que me da mucho y todos los detalles para pa que da quien, para que cualquiera. ¿Eh? Cualquier persona que, que quiera lo pueda lo pueda replicar ¿eh? y, y a través de ese si, de si proceso casi dialéctico de yo publico unas conclusiones, ¿no? pero mira, yo lo repito y cambio ¿eh? esta variable y, y otras y ¿eh? de esa manera va construyéndose cada vez más, más, más, más saber, más, más conocimiento y esa es la manera. ¿eh? Que después ese conocimiento valpa aplicarlo y crear unas tecnologías. Que después resulta que esas tecnologías eh, úsenles con, eh, con intenciones sabieses. ¿Mm? Pues, oye, no deja de ser menos fascinante que, ya os lo digo tantas veces, que el hombre, que, que el hombre y la mujer, vamos, que, que el ser humano sea capaz de. extraer energía de la materia, ¿eh? de los átomos, toda la energía que te metida en el átomo, que seamos capaces de sacarla. Es ¿eh? <ríe> impresionante. Yo os recomiendo de verdad. Ya sé que puede ser un coñazo y igual no os interesa, pero joder si, si podéis ¿eh? si podéis leer acerca de toda la historia de cómo cómo se llegó a ese punto. ¿eh? Todos los experimentos hubo que hacer para pa, pa llegar a, ¿eh? a la capacidad esa de sacar la, la energía del, del átomo. Madre de Dios, qué maravilla. Que luego eso sirvió para construir bombas nucleares y, y matar a, a millones de personas. Sí, desgraciadamente sí. Pero... ¿Qué sería mejor que, que no hubiéramos llegado nunca nunca eso? Pues habrá quien diga que sí. Yo personalmente eh, pienso que no. Porque la semana pasada faltó un poquín de, de evolución. ¿Mm? Eh, si vos fijáis un poco en el, en el ser humano, el ser humano, los seres humanos ¿no? tenemos tenemos eh, garras. ¿eh? No tenemos, tenemos mucha fuerza comparada con comparado con otros animales. No tenemos un exoesqueleto que nos defienda. Somos bastante frágiles. Vamos, y es muy fácil ferirnos a un ser humano. Por embargo, resulta que, que los seres humanos somos ahora mismo, para bien o para mal, el, la especie... Bueno, no sé si la mejor adaptada del planeta, pero sin duda una de las de las que mejor está. ¿Cuál es la única herramienta adaptativa que tenemos? La única que, lo dicho, para bien o para mal, no se partó de las demás especies. Pues esa capacidad que tenemos para conocer. Esa capacidad simbólica con la que yo tantas veces me, me meto. ¿Eh? Y que, bueno, pues sí, a lo mejor, pues es verdad que es ella la que nos lleve a la, a la neurosis, a la esquizofrenia. Mm, Perdonad, estoy cambiando de tema. Otro día te explico más el porqué qué esto. O bueno, a los que tengáis sentido de algunos de los programas que hicisteis sobre el simbolismo, seguro que seguro que ya lo sabéis. Bueno, pues eso eh, que lo he dicho, que pues es lo que nos lleve a la, a la enfermedad, pues ser el pecado original, ese acceso al simbolismo. pero ella si como ella si y es lo que nos fa es estar más adaptados para bien o para mal no sé escogí pero pero bueno tar tartamos no y bueno después de, de tanta barrela que que saltó hoy sobre la ciencia que os pare de sentir una canción encantadora bueno da, da lo mismo lo que vos parezca porque va a ser lo que lo que yo diga yo digo que hay que sentirla. Sin embargo, yo estoy allá y vos acá de vez en cuando Quiero viajar, acompañarte a los sueños En tus almohadas celestiales, tantos males en el mundo Hace falta el fuego interno Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho Y cuando yo te siento adentro me elevo y el tiempo transcurre lento Me conecto desde mis ancestros Al instinto que me dice que nuestro momento Estaba escrito en las estrellas juntas a ella, siento como tocas heridas suavemente, la mente no lamenta que te tomen la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo, te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, que puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento, que sale por mi boca y se convierte en Movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Ahora debo inventar un lenguaje nuevo Para poner en palabras todo lo que siento Y aunque lo intento Las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento Te quiero cerca pero no te quiero poner cerco Quiero la libertad de amar sin sufrimiento Sin etiquetas inventarnos algo nuevo No acomodarnos a seguir algún libreto Por eso te comparto este corazón más. Que más a la distancia no apaga esta llamarada Espero tu llamada, me gusta cuando hablas de lo que tanto amas Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera Pon tus dedos en mi tierra que no nos gane la guerra Que la sangre que nos nace fertilice flores tierras Y el silencio, el amor que la renueva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 Bueno, bueno, bueno, aquí, aquí estamos de nuevo, aquí, aquí seguimos. ¿eh? Eh, Disme, ¿qué, qué dime tú? Incluso, ay, dismasé tú. Estoy cansado de trabajar, incluso, incluso dormir. sorry. Bueno, anda. Oye, perdónase. Eh, Tienes y tenemos todos la, la desgracia de trabajar yo tuvo que reconocer que, que cuando llego ¿eh? cuando llego cuando llego aquí jueves de noche pasamos con Mateo Macetu estoy cansadísimo de trabajar toda la puta toda la puta es ¿eh? que yo lo que pasa eh, tengo la fortuna y aprendí ya aprendí eh, antes eh, bueno pues ...pues muchas veces... ...sabéis lo de sobra... ...porque lleváis mucho tiempo sintiéndome... ...sabéis de sobra que muchas veces... ...a eh, lo mejor ni siquiera venía... ¿eh? ...y ponía la excusa esa de... Yo que estaba muy cansado... ...y tal... Eh, ...no, ya aprendí que... ...que Anedonia, que, que Radio Cuca... ¿m? ...que... ...que ya es suficiente para... Eh, ...ya es suficiente... Y, y, y, el, ...y el sitio en el que... ...en el que... ...joder... ¿De qué se pasa esto? Quiero decir, a ver, tanto rollo para pa, pa decir, para decir esto, que, que yo puedo estar lo más cansado del mundo, que sea, pero que tengo la ventaja de que llego aquí. ¿Falo? Y joder, estoy de puta madre. A ver que ahora en cuanto, en cuanto marche de aquí, eh, pues madre de Dios. Eh, voy a tener un sueño en cuanto que acabe el programa, un sueño tremendo y mañana voy a estar, que voy a pasar fatal ¿eh? Eh, como todos los hermanos, pero dame exactamente igual porque estoy feliz de estar en Radio Cuca me estar en Radio Cuca gustame hacer anedonia manda huevos que un anedónico nada más sella medianamente feliz en la situación en la que se llama anedónico miserable pero bueno, ya la, la puta verdad que vamos a hacer eh, unas el man es mayor y otras otra peor pero bueno, pero siempre bien y anduriña reconoció al cantarín este que pusinante en antes corazón nómada efectivamente oye encántame y era rapaz esta la rapera guatemalteca esta que descubrí cuatro días gracias al gracias al raposo <ríe> gracias a la hora del raposo que puso un, un cantar de que bueno dice yo mira la verdad al cantar es no me gustó especialmente ¿eh? Eh, también una letra interesante, el que puso el raposo y tal, pero no de, tal. Lo que pasa que dice yo, ah, me da menos una rapera guatemalteca, pues aprovechar para pa dedicar ahí algo la mega guatemalteca que siente, que siente en Eh, Entonces después pues, se me dio a investigar y coño, resulta que tiene es verdadero espacio, es por ahí. Creo que fue la semana pasada cuando puse lo de bandera negra. Madre de Dios, como mola ese cantar. Y este, esta semana, corazón nómada. De alguno más pondré, aunque bueno, no sé. De la misma manera que digo eso de que soy eh, aprendiz de mucho, especialista de nada. Porque bueno, casi todas las cosas eh, me interesan. Pero también casi todas las cosas con la misma velocidad que, que me interesen y la misma intensidad, pues que si de de interesarme más que nada, porque pasa a interesarme por otra cosa diferente, pues entonces, es, qué sé si yo, ahora estoy interesadísimo en, en Rebeca Lane, que ya la rapera esta... Pero, pero a lo mejor cualquier día de estos dejo de estar tan interesado en Rebeca Lane y empiezo a poner otras cosas de, de otras personas, bueno, y ya lo sabéis de sobra también que estáis eh, que estáis de sentir cantarinos de, de, de, de todas clases en Anedonia Oye, por cierto, una, una cocina que no eh, quería yo dejar de, de comentaros y es seguir dándovos la vara con el tema de del de aniversario de Radio Cuca joder. A ver, que que ya estamos ya cumplimos los los treinta añinos. Eh, nada menos 35, Qué bellos, qué billos somos. ¿Sabéis lo más triste? Bueno, lo más triste es lo más alegre, según se mire. Que, que yo tengo un poco más de 35, pero tampoco tantos más, ¿eh? <ríe> tampoco tantos más, o sea que casi puede decirse que, que crecí con esta radio. Mira, la, la, semana, la semana pasada... Eh, contábamos la... ...la primera experiencia... ...con la cuca, que en ese caso fue de... ...cuando yo era un niño... Eh, ...sencillamente ayer era sintiente de un programa... No, ...ni siquiera ya era sintiente... ...y que ese día... iba iba a salir el metido en todos... ...punchelo y llamé y pedí un cantar... ...y bueno, pues aquel de los Smith... Que, ...que puse la... ...la semana pasada... o sea que sí, que así puede decirse que... ...crecí con la cuca... Eh, ...que en realidad... cuando más relación con la cuca empecé a tener fue a partir de los 16 o 17, y como esa edad ya, ¿no? ya fiz yo el mío primer programa en la cuca. O sea que en realidad llevo, mira, no sé si crecí con la cuca o crecí con la cuca, pero sí que llevo más de media vida vinculado a la cuca, a la cuca, radio cuca. O sea que, joder, pues estos ¿no? 35 añinos como que va... como que son como que son importantes números no números no números no país toque de ahí de alguna de alguna importancia ¿eh? esto joder mira acaba acaba, acaba de ocurríseme que, que una, una cosa guapa que, que puedo hacer y de la misma manera que que la semana pasada puse el cantar de la mi primer primera intervención en, en radio cuca esta semana lo que voy a hacer va a ser poner el, el cantar que era que era la, la la sintonía del, del primer programa que, que hice yo en radio cuca de eh, esto falla mucho tiempo fue eh, pues más o menos ya, ya, ya. A ver, a ver, déjame contarme, joder, 24 añinos, bueno, cerca de un cuarto de, cerca de un cuarto de, de siglo, no está mal, eh, no está, no, está, no está, nada mal, la verdad, no está nada mal, porque, eh, joder, un cuarto de siglo y, mucho tiempo no hemos pa'ed. bueno, pues hay un cuarto de, hay un cuarto de siglo. Eh, Hacía yo un, un programa en Ficillo, mi primer, primer programa en, en Radio Cuca Un primer programa que tenía una sintonía muy prestosa Y que tuvo un formato que después en esta emisora hizo se muy popular Pun, ska y Contrainformación eh, En aquel momento lo primero que, que sonó en Antes de las nueces voces, en antes de nada más fue de esas tres partes, el punk, es que ahí le contra información, pues el punk, porque la nuestra sintonía y era un cantarín punk. <risa> tiene que ir, todo es como debe ser, todo va como tiene. Los currellas en una estación, digamos que es un día feo y gris todo hace suponer que acabarán pegados a la pared Policía, Información digamos que es una provocación, el dinero pide más sacrificados por la paz social Y Radio que te ladras sin parar tú no eres I <inaudible> <inaudible> prestoses eh, de aquellos 17 añinos que tenía que tenía yo cuando mm, hice ese radiocrimen pregúntame anduriña en el chat por cierto, oye los demás que te has sentido en directo, joder podéis meteros también al chat, eh. ya no os digo hoy, porque hoy ya queda poco programa pero otro día y los jueves así en general podéis meteros al chat podéis joder si estáis muy cansados y todo pues podéis hacer como me hace tú metéis vos al chat saludáis y, y ya está tampoco hay que os pida tanto joder pero que decía que es anduriña en el chat Eh, pregúntame tienes grabaciones de, de esos programas desgraciadamente no <ríe> desgraciadamente no amiga esos quedaron quedaron no sé si si el olvido o bueno quedaron la magia del directo si hubiera sido hay unos años hay un tiempo hubiera dicho eso de tan viajando por el espacio hasta llegar a, a bueno pues a, a, a algún otro mundo habitado y, y capaz de desdecodificar los megahercios y no pero yo me entero porque ellos me dijeron que reboten la ionosfera o sea que que no tan no tan engullado no tan ayundes oye quería ver quería pediros también a todos los que todos los que por aquí ¿Eh? todos los que andáis cercanías, el día el sábado, día, día, 14 de, día 14 de abril, ya eh, la, la república, ¿sí? uy, préstanos mogollón, ¿eh? a los que somos así antiestatalistas y tal, préstanos la república, la de Dios, ¿eh? oh sí, sí, préstanos tanto como los reinos, visteis, Bueno, pues que sí, 14 de abril de la República vamos a celebrar algo bastante más importante que el aniversario de la proclamación de, de ninguna República vamos a celebrar eh, estos 35 añinos que, que cumplimos en la en la cuca y para celebrarlo, si voy a algunos alemanes diciéndolo, pero voy a seguir hasta que llega la fecha para celebrarlo vamos a vamos a un, a celebrar un concierto. ¿eh? Un conciertacu en en Uvieu, en Uvieu, Lo que pasa que en otro punto de la ciudad. Ahora estamos en la ciudad de Naranco y el conciertacu va a ser en, en el polígono de Dotero, de ¿eh? en el polígono Dotero, en el centrificado, polígono Dotero, centrificado, eh, fundamentalmente por la influencia del del, del sitio de sitio donde vamos a hacer el concierto. Mando huevo. El concierto va a ser en la lata de zinc. ¿Por qué? Básicamente porque no hay otro sitio no en donde se puedan hacer conciertos. Si vos os acercáis, ¿eh? por 10 sobrinos de, de nada, ¿eh? Y como yo típico una cuca, si de alguna de alguna persona no puede no pue, eh, pues no puede pagar esos esos diez sobrinos que tampoco oye tanto pero bueno para pues algunos igual oye mucho si de alguna persona tiene, tiene problema para pagar esos 10 euros tampoco no hay no hay mayor no hay mayor problema porque lo único que, que tiene que hacer y decirlo no importa oye no tengo para pagarlo puedo entrar igual y seguramente diremos sí me sí claro cómo no vas a cómo no vas a poder entrar colega Eh, que no llegue algo que yo diga, ¿eh? Y es algo que se, se tomó el acuerdo una asamblea de Radio Cuca Bueno, pues si vas por esos 10 urinos o, o por nada, si no tienes esos 10 urinos, eh, vas a poder ver a Fly Mosquito, a WHP, a, a Moto Blues y también vas a poder sentir... Eh, Eh, las sesiones de dj de toda la gente de la, de la cuca que quiera participar y supongo que si sí hay de alguno de la cuca que no quiere participar seguro que también el dúo maritrinnis eh, que ya pudiste sentir de alguna vez en esta emisora también va a estar allí también va a estar allí pinchando una una session de, de música a disco de los 90 y tabú Bueno, que lo he dicho, ¿vale? Que, que una situación muy prestosa y a la que oye pues todos los que podéis decir, pues espero que, espero que veáis. Y después está, está todavía en el, en el aire, eso nunca, nunca todavía decidido, ni en claro, ni sabemos si, si va a poder hacerse, pero bueno, sería. Una cosa muy prestosa eh, que se pudiera hacer. Eh, el fin de semana siguiente eh, al, a este concierto, eh, vamos a ver si hacemos eh, unes 50 horas de maratón de, de radio en, en directo. Continuáis. Vamos a ver si, si, somos, ca si somos capaces. Vale. Eh, Tiene que haber mucha gente dispuesta, la verdad Pero bueno, oye, esperemos que sí Otras veces he sido Va mucho tiempo que no hacemos un, un maratón en la cuca eh, Una cosina eh, A todos los que estáis eh, sintiendo anedonia eh, Traslado vos Que podéis, si queréis Colaborar en este maratón de Radio Cuca Podéis grabar Aunque no queráis venir aquí Vamos a suponer que no podéis o no queréis venir al, al nuestro estudio. Unos por motivos geográficos, bueno, voy a decir anduriña que, que venga porque bueno pues queda ya, que ya desmano, pero a lo mejor otros sencillamente no queréis venir porque bueno pues porque sois tímidos o, o no vos apetece venir por aquí qué sé yo Macetu por ejemplo que te tengo ahí. igual no, tú no tienes gana de venir pero hay una cosa que podéis hacer lo mismo Anduriña que Macetu que cualquier otro ¿eh? cualquier otra persona que te ha sintiendo ahora mismo esta emisora o, o, o de alguno que no siente esta emisora pero que resulta que sea amigo de uno que sí siente la emisora y diga al amigo oye mira de ser una emisora que siento yo que si quieres pues hacer una grabación mandala, ¿Eh? pues mandala al, al correo electrónico de la de la de la radio, de la cuca, ¿eh? o, o pues colgala en un de algún de algún sitio de la nube, de la nube esa, del ¿eh? internet y mandarnos el el enlace para que lo podamos descargar y joder, va, pues poníamoslo en la cuca y en y era una cosa prestosa. ¿o? Yo pienso que sigue sí, que prestoso sí que sí que iba a ser, ¿no? Y bueno amigos, con, con esto y un bizcocho me parece que, que vamos a tener que ir terminando ya. tú está cansado y te sueño yo también para que <ríe> para que voy a engañaros ¿eh? también estoy ando cansadilla y tengo un poquillo de sueño anduriña no sé si está cansada ni si ni si ni si tiene sueño pero pero bueno hombre ¿eh? <ríe> vamos a vamos a dejarla descansar ya también si acaso vale quedará una pregunta por atrás perdida preguntaba a mandureña, por supuesto por cantar de, de esta radio crimen de radio crimen la sintonía de radio crimen del grupo radio crimen no que ahora hay un grupo que se llama radio crimen esto ya era de la polla recurso Y bueno amigos, al llegar a esta sintonía supongo que sabéis que, que esto va acabándose. Esta semana no quiero yo despedirme sin dedicar el programa a una persona que resulta que, que se me escaece muchas veces de, de, de, de, de saludarlo. Y es uno de los sintientes más fieles de Anedonia. Un saludo enorme para la básico Hoy dedico este programa especialmente para la Navásico. o no un poco de dejar de dedicarlo también. Por supuesto, a Macetu, como todos los hermanos, que está que ahí eh, fiel, como, como que se yo. Sí, sí que yo fiel, me cago en la mar. Anduriña, el alter ego anduriña, que préstame la de Dios, <ríe> que te otra vez aquí, de verdad. No te puedes imaginar lo que me presta No puedes a... A tantos otros, ¿no? como Toles, todos al Raposo, al de la Puela, ¿eh? Eh, a toda la gente que siente esto, al, al, al Pistolero si lo siente, a Jan, por supuesto, el misintiente Mocín, por supuesto, que, que a todos, y al Tirolincio y al Trovador, que, que da igual que lo sienta que no lo sienta yo los igual. Y sella como sella, lo mismo para todos, ¿vale? Que no nos cojan joder. la semana que viene te conmigo aquí no siendo que sea muy bueno que de repente cambie el tiempo y venga la primavera de verdad que igual igual marcho perderme pero por algún sitio si no llueve santo voy a estar como todos los demás suaves eh, aquí pues mis santos igual de santos o no santos o ¿eh? bueno lo importante que no nos cojan vale venga tal lleguín siga el paso doble la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 nunca se convierte en rana una y otra vez se pone marcha la misma niñera que mueve el engranaje procede en estaciones a viernes, domingo festivo no hay tiempo que queda para verlas venir a intentar discernir entre tanta morralla ya ya les vale de cuentos chinos y museos oficiales punto final y mucho cuidadito vamos a recordar quién fuera el delfín del anciano general porque ya da igual porque hoy los supuestos contestatarios miren también de las cercas del estado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 Que no, que no, que no te cojan. Que no, que no, que no te cojan. Que no, no, que no te cojan. no.